Seguramente el paso del tiempo va a colocar a Diego Maradona en el lugar adecuado. Ya lo tenía en vida, pero mucho más todavía se va a equilibrar a partir de ahora para todos los argentinos y formará parte de lo más grande de la cultura popular. Eh, por supuesto que se, lo puede,、eh, se puede decir que fue contradictorio,、eh, que llevó una vida complicada y, claro, ¿cómo no llevarla? No? ¿Quién puede、eh, o quién pudo o quién puede ponerse en el lugar de Maradona? ¿Quién recibe、eh, llamadas en su contestador telefónico del rey de España, de, de Fidel Castro, del quiosquero de la esquina, de la hermana que hace mucho que no lo ve? Eh, en fin, es una vida completamente distinta a la de todos, y también entonces hay que tener en cuenta que,、eh, si bien murió joven a los 60 y pudo haber vivido hasta los 80, 90, también se pudo haber muerto a los 40.、Eh, Maradona llevó la vida que llevó,、eh, no, no hay posibilidades de cambiar eso, y además,、eh, alguien puede decir、eh, de manera más optimista. Que por el tipo de vida que llevó, vivió 180 años, 200, qué sé yo, es imposible saberlo. Lo más importante es todo lo que nos deja, las alegrías que nos dio, eh, eh, la belleza de, de su fútbol, que fue realmente arte, una joya. Y por suerte, en un tiempo en el que Maradona no convivió con Internet, porque Internet llegó a la Argentina un año antes de que él dejara el fútbol. O sea que no era lo global que es Internet hoy, sin embargo. Es increíble cómo Maradona consiguió esa globalidad que pocos consiguen en aquel tiempo. Que chicos que no hayan visto jugar nunca lo adoren, lo veneren o griten Maradó como si fuera un jugador cercano, como si fuera un jugador de 2020, lo indica todo.、Eh, creo que hay que quedarse con eso. Lo más importante es todo lo que nos dio y solamente decir gracias, en mi caso doblemente gracias, por haber tenido la posibilidad de cerca de haber convivido con sus éxitos deportivos, de haber estado presente en los momentos más Eh, mágicos, como en el gol a los ingleses o los dos goles a los ingleses en el Azteca, o en la final de México 86, o en aquella noche increíble del San Paolo cuando eliminamos a Italia. También estuve cerca cuando dijo que le cortaron las piernas, estaba a unos pocos metros. En fin, lo vi reírse y lo vi sufrir.、Eh, lo vi, este, estuve cerca en todas esas ocasiones, así que eh, eh, no tengo más que decir gracias. Gracias, Diego. Soy Sergio Levinsky y quiero mandar un saludo a mi amigo Claudio Sud y a FM Tincunaco. Un abrazo para ustedes. Hasta luego.